Alex tiene una canción hermosa Sobre la fidelidad de Dios Y se lo pedí esta noche Te la echas Esto se llama Fiel Fiel Tú así fiel No importa amor por siempre sentir Tu amor nunca se